L. López, de Brasil, directamente al barrio de Almagro para yeah. compartir con nosotros el cierre de la mar en coche. Escuchamos Mayo, de Isabel. Vem ver Do final da ladero onde o galo cantou A bandeira astiada afinando os tambor Cozinha esquentando uma roda de samba só pra ver sair pelas ruas do bairro chamando atenção Do fundo do terreiro da rua já tá aí A coroa de prata que o Chó se abençoou Vai ter Lá da bonita e aperto de mãe o fogo na panela engrossando o feijão A e pandeiro pra roda de samba Vai mandar descer Água doce pro coração e gechar, De pequenos meninos já aprende a cantar Pra coroa de prata que Oxó se abençoou Yoruba, memória de terra, canto de todas as nações, alegria que canta e a força do pulso do cansar, sol a sol, faz viver melhor. De feira e pedaço de pão Pra jogar capoeira A cabeça é no chão Como vai, como tá Quem não viu, venha logo ver Pra fazer cantar Pelo meio da praça da população Nas canelas o chocalho Firmando oração Vela acesa Rezando no pé do congá. Proteger Os filhos de terra, carrega o rosário na mão. Bate maculeleu bunguei o trovão. Saravana alegria dos filhos de Angola. Vai mandar chamar. Mestre Conga trazendo a viola pra já, junto com Dona Maria do Camo Bate palma pro santo produtor Sangue do bando e do nago, tronco cimento raiz, canto de todas as nações, alegria que canta, e a força do babi pro bando. Qué lindo, qué lindo desayunar aquí con LG López de Brasil directamente, que me permitió decir su nombre como me parecía. LG sí. me gusta. Hola, qué bueno. Mucho gusto en volver a esta legendaria radio, La Tribu, que me gusta mucho como un centro ahí de, de, de la resistencia, ¿no? de, la, de las comunicaciones libres. Mucho gusto. Claro. Lo mismo para mí, conocerte también y ahora me acabo de enterar que viniste varias veces, hasta acá llegamos. Ellos te habrán servido un martes a la medianoche un vinito posiblemente. Sí, una barrileteada muy rica ¿no? por la medianoche. Barrileteada, abrazo, qué lindo. Un abrazo ahí Seba. ¿Se usa barrileteada en Brasil? No, pero aprendemos un montón de jergas, ¿no? <risa> Hacemos ahí una, una adaptación, ¿no? ¿Qué sería una barrileteada dicho eh, en portugués? En Brasil... No sé. Con los amigos hablamos como una macacada. Macacada. <risa> Creo que estaba una, una una traducción posible. Pero es una malucada. También. Sí, una maluquería, no, una cosa un poco así cachivache, ¿no? Qué lindo una maluquería. Sería como un negocio de malucos. Sí, sí hermoso, dale, muchas gracias Luis Gabriel López por estar aquí con nosotros desayunando tu durazno, sí, le voy a complementar buenísimo. con mate y eso va a generar una cosa maravillosa sí, dale, incluso acepto un mate, sí, por supuesto, <risas> ya va para vos, te voy contando mientras tanto que este viernes a las 7 de la tarde hay una fecha increíble en Santos Dumont 4040, en Santos 4040 un lugar que está pipí cucú. hermoso realmente, porque vienen cuatro brasileños de la regostia ¿eh? y en Ramil, el hijo de Víctor Ramil que la y la rompe toda y está enojado con el mundo y eso lo hace aún mejor en esa cosa triste industrial que hay en su música Ana Cañas que la rockea de lo lindo el amigo L.G. López y Marcelo Genesi, así que es una fecha preciosa este viernes a las 7 de la tarde en Santos 4040 de este hombre que desayuna aquí a mi lado, Durazno con Mate en este momento te puedo, cortar, te puedo contar digo que editó dos discos Pasando Portas del año 2010 y su disco nuevo que escuchábamos recién o Facedor de Ríos, el Hacedor de Ríos, además de integrar otros grupos, Graviola y Thiago Duá entre otros proyectos que andan dando vueltas. Te quería preguntar ¿hay una presión cuando empiezan a decir, son la nueva música de Brasil, son la nueva <risas> generación de, del tropicalismo y demás? En verdad, no los creo que es una presión, como es natural que a la gente no, que trabaja con eso, y los oyentes pero también los periodistas, toda la gente Eh, creo que es natural que intenten hacer como mapas, ¿no? Eh, yo también, por supuesto, me, me intereso mucho por eso porque hago parte de la organización de un festival también de compositores en Brasil eh, que se llama Mostra cantautores y ocurre hace cinco años en Belo Horizonte y es algo que pasa que como empezamos también a intentar hacer como un, un recorte, ¿no? Una, una cartografía, se dice, ¿no? Uh -huh. una, como un mapa. Sí, un mapa. Sí, un mapa de lo que se produce, ¿no?, porque la música brasileña está gigante, ¿no?, como de, de, del norte al sur de Brasil, eh, tenemos ahí un montón de expresiones muy distintas, ¿no?, y abordajes, maneras de, de decir, de cantar, de componer, entonces, no sé, como una generación, una nueva generación posible, pero no de manera absoluta, ¿no?, así, claro que, por ejemplo, estos cuatro nombres que están ahí hacen música de manera muy distinta, ¿no?, uh -huh. Pero todavía representan algo que está real, ¿no? Que ocurre y que la gente escucha y que, sabe Que tiene relación con lo que pasa hoy en Brasil, de alguna manera. Entonces, creo que no hay presión, pero es más una cosa así de una necesidad histórica de decir, pero creo que no se puede tomar las cosas en absoluto ¿no? uh -huh. también hay una tradición hermosa en Brasil del voz y violón ¿no? el voz y guitarra y me parece sí. que esta nueva generación también toma eso reconoce a sus maestros y a la vez les redobla la apuesta recuerdo un disco muy bello de Lucas Santana donde agarró justamente sí. la guitarra y dijo gracias por todo lo que me enseñaron con la voz y con la guitarra sí. pero me voy a dedicar también a golpearla a meterle <risa> plugs en lugares donde no van a hacer ruidos sí. extraños con eso y seguir haciendo y hacer voz y violón ¿no? también no hacer recortes, es ¿no? uh -huh. muy lindo, sin, sin, sin nostalgia se llama sin el, nostalgia. El, el disco de Lucas, mm. sabes que personalmente la tradición de voz y guitarra es lo que más me alimenta, puedo decir, ¿sabes? porque eh, como la guitarra, no, el violón es como mi hermano, una no, no, parte de mi cuerpo, así es una cosa que tengo Y que tengo una relación muy profunda en componer y, y, y como toda mi música de alguna manera nace también conjugada con, con la guitarra, ¿no? Eh Y también, no sé, tenemos muchos mestres, no no solo en Brasil, pero debo decir también que de parte de todos los grandes, ¿no? Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, un montón de, de capos ahí que hay que todos nosotros como tomamos en el desayuno por muchos años, ¿no? Pero, pero debo decir también que, por ejemplo, la generación de la música que se hace en Argentina hoy con... con Con esa característica me, me interesa muchísimo uh -huh. también, como nombres como Edgardo Cardoso, Juan sí. Quintero, y también los otros que no están de la guitarra, pero sí por Carlos Aguirre, ¿no? Hay una gente ahí de una generación de unos 40, 50 años, que para mí hacen como una síntesis de una, no sé, de una, de un, de una cosa muy refinada, se dice, ¿no? Sí. Muy muy trabajada, pero también muy del corazón, ¿no? Como no sale una cosa mental, de... De el, estudio, de, sí, de academia. De muy, ¿sí? de muy académico, ¿no? Pero al otro lado, muy puro, ¿no? Por ejemplo, Edgardo, eh, tuve la oportunidad de, de mirar algunas veces tocando y es como un acontecimiento, ¿sí? De la naturaleza, ¿no? Una cosa increíble lo que atra lo atraviesa ¿no? Y Juan también. Entonces, son gente que personalmente a mí alimenta mucho y creo que este flujo también de conocimiento que tenemos que tener Brasil con la cultura de Latinoamérica uh -huh. es algo que me interesa muchísimo porque infelizmente No, Brasil no se siente tan parte de Latinoamérica sí, naturalmente, ¿no? Se siente brasilero Sí, es una cosa que nuestra generación, por ejemplo, yo, Ian y Marcelo, y Ana quizás, no sé, podemos decir que no sentimos más parte, creo, de Latinoamérica, ¿sabes? Uh -huh. porque, porque tenemos muchos amigos, porque hay internet, porque la gente también se pone a viajar más, ¿no? Pero lo siento, por ejemplo, de mis padres, la generación de mis padres, quizás no tenga la misma relación, ¿sabes? Porque Brasil se ha cerrado mucho tiempo en, en su propia cultura, ¿no? Hmm. Aparte, lo interesante, me parece, es cuando la música la podés abordar desde un regionalismo, una cosa folclórica. Justo lo mencionabas a Edgardo Cardoso, que uno lo mira desde el folclore y hay cosas para decir lo mira desde el jazz y hay cosas para decir lo mira desde la canción desde el rock desde Spinetta desde Charlie García y sí. también hay cosas para decir Spinetta me encanta muchísimo también y además lo que sucede es que me parece que en un momento trascienden el regionalismo trascienden la frontera y realmente se transforma en un sonido claro. universal que es mucho más interesante que decir ah esto es música del noroeste de Tucumán sí, ¿no? claro y, y, y ayer hizo una fecha con Lola Membrillo que es un amigo que tengo que canta en pero Touching un grupo que hace mucho sí. éxito también afuera de Argentina y hicimos una fetita informal cerca de San Isidro y hablábamos de eso después así tenía muchos amigos ahí como Julian Mourin que también es un ah, cantador, Moreen, sí. que me encanta como un hermano que tengo y Facundo Salgado que tiene eh, rumbo tumba que es un proyecto sí. que explota muy lindo pero también afuera de eso una cosa más de música electrónica y todo y hablábamos de eso así como cómo las fronteras son creaciones muy arbitrarias, ¿no? Un poco como una broma del hombre, ¿no? Porque lo que pasa en verdad son como relaciones de cercanía, ¿no? Entonces, por ejemplo, Víctor ramil que es un cantador ¿no? de, de, de pelotas que está acá a, a, al lado, ¿no? Al toque. Tiene una relación muy fuerte, ¿no? Con Pedro Aznar, con toda la gente de, de la música argentina, y hizo grabaciones acá y todo. Entonces, natural que su música también haga más parte de eso, do que quizá de una cosa que se llama Brasil, como uh -huh. Brasil más oficial, ¿no? Y por momentos escuchas, por ejemplo, la música de Ana Prada en Uruguay y es muy parecida a la música de Víctor Ramil y ahí se arma algo sí. que tal vez conforma más identidad sonora que lo que conforma la frontera de, una, sí. de un Estado-Nación, sí. Hay una supuesto. peli muy linda que se llama La Línea Fría del Horizonte. No Ajá. sé cómo se dice el nombre. La de... Línea Fría del Horizonte. Sí, claro, y, y que habla de eso, de la relación de, de Víctor, de Jorge Drexler, claro. un montón de nombres ahí. Me encanta mucho la música que se hace en este lado de América. Y... Bien, nos ha dado por hablar muchísimo, pero tenemos voz y violón, así que podemos compartir alguna canción Dale, en vivo eh, con favor. el amigo sí. LG López que va a estar compartiendo escenario con Ian Ramil, el hijo de Vito Ramil, con Ana Cañas y con Marcelo Genesí este viernes a las 7 de la tarde en Santos 4040, cuestión que sucede entre otros motivos porque el sello Sonoamérica la descose eh, armando universos musicales. Si conocimos en algún momento la hermosa música de Lucas Santana, de Dúo Amor, de Tulipa Ruiz y ahora de todos estos muchachos y muchachas es porque que Sonamérica ha hecho un trabajo brillante al respecto. Amigo, cuando usted diga... ¿eh? Sí, un gran abrazo ahí a la gente de Sonamérica, también hago mis palabras como lo que hacen, la pesquisa que hacen de, de la música brasileña y de la música americana en general, todos los intercambios. A mí sale como una cosa muy rica que tenemos que, que saludar, ¿no? Y a todos los compositores, toda la gente, todos los oyentes ahí de, de Latinoamérica, ¿no? Como Viva Latinoamérica y vamos juntos. Voy a tocar un tema de de que se sacó în el disco en el el último disco de Graviola, Camaleon Borboleta, que se llama Lembrete y es una parceria que tengo con dos compositores amigos que son Chicó do Céu y Gustavito. Mir, fíjate los nombres y un abrazo. que isso começou, E desde então, de tudo que essa vida deu, meu amigo, reconheça o barco que nos leva é amor E o sol que nos aquece a voz e o coração É bem maior do que esse medo Esse nó que aperta de quando o peito e devagar fortalece a caminhada despertar para uma nova travessia deixar esvaziar saber que a hora certa logo vem Deixe estar, que não demora Não se esqueça Que esse violão É seu endereço E que esse verão É só o vai faltar E temos muito que aprender com o que já passou Se concentre, meu amigo, no impulso que nos faz cantar E faz brotar a poesia sempre devagar E é devagar que se desfaz todo medo Que insiste em apertar os nós, mas meu amigo, reconhece-te a ti mesmo, dê valor ao caminho que te escolhe. Palavras têm poder, e os rastros que deixamos por aí de pré. Vom chegar no infinito Não se esqueça Rira Leye López, con nosotros, se va llevando la mar en coche y convocando lo que va a pasar mañana a las 7 de la tarde en Santos 4040, compartiendo el escenario con Ian Ramil, Ana Cañas y Marcelo Genesí, esta fecha Brasil 4040, para poder compartir. El programa se nos va, pero no quiero dejar de preguntarte por el momento político que atraviesa Brasil, y yo diría un 2013 hacia acá, ¿no? de aquellas movilizaciones de 2013 a hoy, a la destitución de Dilma, a Temer en el poder y si esto va modificando también el modo de pensar la canción. Lo que puede decir sobre eso con los dos minutos que nos <risas> que nos salen, porque podría hablar un montón de cosas, pero es que creo que comprender esos es, esos pasajes, ¿no? Que, que que salen como por ejemplo también en Argentina Macri se puso no en el poder y En Brasil, Temer y un movimiento que en Latinoamérica empieza a, a creo que a crecer, ¿no? De, de la derecha una vez más se, se acercando. Creo que tenemos que, que sentir eso y que comprender eso como no sé una, una cosa para fortalecernos, ¿no? Nosotros que somos almas sensibles, ¿no? Gente que quiere el arte que quiere compartir las cosas, que quiere un mundo más justo, eh, no lo podemos dejar como con miedo de eso o algo, ¿no? Entonces, vamos a vencer toda esa mierda y va a pasar. Es eso, como el arte está ahí para probar que se puede vivir en otras dimensiones también, donde... Los jugos de, de, de la, del poder más podre que hay no nos van a afectar tanto y todavía nos vamos a poner más fuertes para sacar como ¿no? estos vampiros de ahí sin tardar mucho. LG López. Luis Gabriel López, búscalo con ese final porque si no te va a empezar a aparecer un montón de gente desconocida en internet. Sí, no es como Jennifer López, mi prima, ¿no? Sí. Gracias por estar acá. <risa> un gustazo. Este viernes 7 de la tarde en Santos 4040, Brasil 4040. Hasta mañana de 10 a 12, reconsiderando amor y materia. Palo, galera. Uh -huh.